van haciendo las diez y media de la mañana. Vamos a saludar a Marcelo Rucci, que es el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado en Río Negro, Neuquén y La Pampa. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Oh, hola, buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, primero te consulto una cuestión, si se quiere, más administrativa, pero está confirmada tu continuidad al frente del gremio, ¿verdad? Sí, sí, sí hicimos eh, hecho la convocatoria a elecciones, eh... La única lista que se presentó es la lista oficial y esto nos da la posibilidad de, de continuar cuatro años más frente a nuestro sindicato. Bien. ¿Y cómo describirías este momento para la industria y sobre todo para el sector trabajador? Que tiene varias aristas, por supuesto, pero eh, eh, tirame el panorama de qué ves en el sector del petróleo y el gas en el, en el país y en la zona nuestra, más que bien. Especulación, mucha especulación. Eh, por los momentos políticos, por los momentos que, que las empresas eh, están especulando, ¿no? Vemos de que también hay un, un periodo de transición, te hablo en lo que es Vaca Muerta, por ejemplo, de salir con los ductos a, al Atlántico, para salir al mundo con los productos. Bueno, veo un, un periodo, Este año de transición esperemos que el año que viene eh, se reactive, ¿no? Uh -huh. Esto en líneas generales. Después hay particularidades en diferentes eh, zonas, ¿no? Claro. Y eh, ¿Esto obedece a la inestabilidad política en el sentido de que por ahí hay un gobierno no del todo fortalecido y, y, y que no sé si coincidís con las líneas que está teniendo también para este sector. No, pasa siempre, en los uh -huh. momentos políticos eh, las empresas especulan a ver qué va a pasar, a ver qué seguridad jurídica van a dar los gobiernos, eh, eh, siempre pasa, no. Eh, lamentablemente eh, termina perjudicando a los trabajadores, siempre... El, el el hilo más fino es el, el, el hilo de los trabajadores, ¿no? Y bueno, esto pasa regularmente cuando va a haber elecciones, como ahora, y y también pasa, bueno, en otro contexto que, que es el, el el valor del petróleo a nivel internacional, que no es un, no es una una herramienta que uno la pueda manejar, ¿no? Porque los precios del petróleo no lo ponemos nosotros, pone el mundo hoy Ha aumentado el petróleo por la situación de, de, de las guerras que están sucediendo en diferentes partes del, del planeta y, y bueno, eh, son variables que uno no las puede manejar. ¿no? Uh -huh. eh, para el sector trabajador, puntualmente, este último año y medio, ¿cómo ha sido? Te pregunto por cifras si es que tenés a mano, pero seguro que aproximado. Eh, ¿Se han generado puestos de laburo o cayeron? Y desde el punto de vista salarial, ¿cómo está el sector? No, desde el punto de vista salarial hemos podido mantener eh, el salario de la gente, ¿no? Eh, desde el punto de vista eh, del último año y medio, este año ha sido un año difícil, es un año, como te digo, de transición, eh, es un año de especulación también, eh, es un año difícil, este ha sido un año difícil, eh, donde no ha crecido la industria... Como tendría que haber crecido en parámetros eh, de. A ver, todos vemos que, que todos los días las empresas se jactan de batir récord de producción, de perforaciones, qué sé, de, de, de, de diferentes cosas, pero no, no se refleja en la cantidad de trabajadores que se han incorporado a la industria, ¿no? Y, y pero y esa, la producción. Cuando dicen eso, sí. es, ¿es verdad o es una verdad a medias? Cuando las empresas dicen, uy, mira lo que estamos haciendo, qué bárbaro. No, en una parte es verdad y en otra parte es lobby, ¿no? Eh, porque todos sabemos que eh, tienen que salir a buscar afuera la, la plata, ¿no? no, no hay, uh -huh. hay muy pocos inversores argentinos que estén en condiciones de asumir una, una responsabilidad de inversión eh, como requiere eh, lo que es hoy lo, lo, lo no convencional. Uh -huh. Eh, el área del petróleo y el gas, resumo la, la, la consulta que hacía antes, pero en la caída de empleo registrado privado que ha habido en todo este tiempo, ¿también está involucrada o, o se sostuvieron los puestos laborales? Eh, no, no es... Eh, a ver, significativo es porque cualquiera, si sea uno o dos que pierdan su puesto de trabajo, es significativo porque es una familia que se va a quedar sin su sustento, ¿no? Eh, en la industria eh, está habiendo estos amagues de, de querer eh, achicar durante este año en muchos sectores. Esto es lo que están haciendo, es una violación del convenio colectivo de trabajo, uh -huh. porque la idea es que la gente haga multiplicidad de tareas que no está contemplado en nuestro convenio. Nosotros estamos manteniéndonos muy firmes en eso, eh, Porque si no, si por ello fuera, eh, los trabajadores harían absolutamente de todo, ¿no? Eh, y ¿no? Y no corresponde porque, primero no corresponde porque, a ver, hay gente que no está preparada para hacer tareas que son de riesgo, y eso qué implica, implica accidentes a veces fatales, o a veces accidentes, accidentes donde compañeros quedan con secuelas o mutilados por los accidentes que tienen, ¿no? Uh -huh. eh, Entonces, pues en esto estamos, estamos muy firmes nosotros de, de sostener eh, las tareas con, con gente que, que se las especialice, ¿no?, para poderlas hacer y que, que no tenga multiplicidad de tareas, porque eh, la idea es esa, ¿no?, de que la gente haga de todo y nosotros no lo vamos a permitir porque esto nos ha, ha, ha ocasionado un montón de accidentes, veníamos con un promedio de alrededor de 8 o 9 accidentes fatales por año de propósito, ¿no? La Ajá. gente que va a ganar la vida el trabajo, no a perderla. Y, y bueno, hemos trabajado mucho en lo que es seguridad, eh, ha dado buenos resultados, pero eh, hay que parar los avances ¿no? que por ahí quieren tener en esto de que se sienten con, con derechos que no les corresponden, ¿no? menos aún violar un convenio colectivo de trabajo que, que está en vigencia. Estamos conversando con Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato del Petróleo. Aludía recién a amenazas guamagues amagues de achicamientos y demás. En las últimas horas, Petroquímica Comodoro Rivadavia ha dado a entender que licenciará por seis meses a 90 obreros. Primero te pregunto si estás al tanto de esa información, si efectivamente es así como ha trascendido, y después te pido una opinión. Mira, sí, por supuesto que estamos al tanto... Eh... Acá lo que está sucediendo es esto que yo te digo, ¿no? Especulaciones políticas donde los legisladores del gobierno provincial tienen que determinar de qué manera va a seguir la concesión de, de, de esas áreas. No puede ser que estén especulando con, con la gente, ¿no? Con la necesidad de la gente a ver cómo sigue o cómo salen en una elección. Creo que... La gente de 25 de mayo tiene que tener muy en claro lo que está pasando, ¿no? Esto está sucediendo porque no se determinan, porque no se ponen de acuerdo. Nosotros no estamos diciendo qué empresa tiene que seguir o qué empresa tiene que, que dejar. Eh, nosotros estamos diciendo que la gente tiene que tener continuidad de trabajo. Se tiene que dar la garantía de trabajo a la gente. Vemos que en, en, en la legislatura son discusiones Primero de gente que, que, que, como ya te digo, está especulando y después de gente que tiene muy poca información, ¿no? Eh, y las consecuencias son estas. Este, el 90, 90 o más familias que van a quedar en una situación de una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Esto de licenciarlo, eh, no solamente que lo licenciar, sino que les, les, los salarios se le caen de una manera estrepitosa, porque eh, tenemos conocimiento de que quieren pagar solamente las 8 horas, eso significa una pérdida salarial importantísima, y nosotros vamos a ir a fondo en esto. Uh -huh. vamos, nosotros o arreglamos este tema que no solamente pasa eh, el 25 de mayo en lo convencional, porque muchos, eh, eh, a ver, hay problemas de... de de empresas que se están yendo de lo convencional y están dejando en manos de cualquiera eh, o, eh, estas concesiones o, o temas políticos como lo que está pasando en Pampa, que no, no, no deciden cómo va a seguir esto y las consecuencias la, paja, la paga la gente. Entonces, ante esta situación, nosotros vamos, tenemos, eh, estamos en alerta y movilización Y si esto no, no cambia, vamos a hacer un paro general eh, a, a todo lo que nosotros representamos, tanto convencional como no convencional, en, en la cuenca que representamos. Esto no puede ser de que por eh, cuestiones eh, personalistas o, o políticas, eh, se tire a la calle a la gente de la manera que se la, va, uh -huh. se la está queriendo tirar. Así que bueno, y, ¿y es, una esa, sí, esa decisión sí. de un paro, ¿cuándo se podría tomar? si no, si, si esto sigue en, la, en las condiciones que siguen, si esto va a ser como pretenden hacerlo de, de la manera que pretenden hacerlo y tirar la gente a la calle, ya te digo, esto es crónica de una muerte anunciada, sabemos que después de esto vienen los despidos entonces nosotros no vamos a esperar ese momento uh -huh. eh, nosotros tenemos una convocatoria del Ministerio de Trabajo de La Pampa para el día jueves y si el día jueves no, no arreglamos esto nosotros vamos a, a, a determinar una asamblea donde vamos a tomar la decisión de continuar con un paro general de, de actividad. Bien, bien. Por otro lado, Marcelo, eh, te, te hago una consulta. Eh, sabemos que el sindicato está avanzando en proyectos para construir casas para sus trabajadores y trabajadoras. ¿Querés contarme un poco cómo, cómo, qué están haciendo? Ah, Esa es la gran contradicción. ¿no? Por un lado, uno trabaja no solamente en ese tipo de cosas, sino en proyectar salud, en proyectar eh, crecimiento en las localidades. Y por otro lado, vemos que desde la política se ponen el pie encima, ¿no? Porque, a ver, yo no me puedo poner a pensar en, en construir casa cuando estamos viendo que más de 90 familias van a quedar sin su sustento. Claro. Eh, esto, esto es lo, los impedimentos que no, no solamente... Eh, a ver perjudican a esa gente que quiere ser santiada, sino al resto de los trabajadores. Entonces, por eso digo, la, el, el pueblo de 25 de mayo, que en gran parte se sustenta con la actividad petrolera y que es una, una industria que, que, que aporta mucho a, a la localidad, eh, eh, los vecinos son de 25 de mayo, eh, tienen que tener memoria ¿no? de, de, de estas cuestiones políticas que lo único que, han, que ha traído es perjuicio. Nosotros decimos que tienen que definitivamente, nos hemos puesto a disposición eh, de los legisladores de la Pampa nunca hemos, hemos dicho quién tiene que ser o quién no tiene que ser será una decisión que tomen, pero tienen que tomar una decisión a ver cómo continúa en la Pampa eh, la actividad petrolera uh -huh. nada más que eso, no se puede esperar un año y medio para que los señores legisladores eh, se tomen su tiempo eh, y que especulen políticamente para, para ver qué pasa mientras la gente queda en la calle. Entonces nosotros en esto vamos a, a ser muy, muy, muy duros, muy inflexibles porque se está cometiendo eh, un grave perjuicio hacia, hacia muchas familias de 25 de mayo y como representantes de ellos vamos a estar al frente de cualquier lucha Bien, Marcelo, le hago una consulta por ahí un poco más allá de los temas este, sindicales habituales, pero eh, ha trascendido notoriamente en, en las últimas semanas que YPF gastó una millonada de plata en publicidad de la mano de Santiago Caputo, se dice, para tratar de reemplazar la supuesta pauta cero que ordenó el gobierno de Miley. Eh, ¿Tiene una mirada sobre eso? Mira, nosotros... Eh tenemos muchas discusiones sobre estos temas, ¿no? De, de, de, Por eso te digo, de querer achicar en algunos lados, de gastar por, el otro, por otro, será una cuestión que tendrán que dar las explicaciones los que están en el directorio de YPF o el CEO de YPF. Eh, nosotros trabajamos, nos corresponde trabajar y, y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Yo lo que puedo decirte que no va a quedar eh, en estas condiciones eh, la gente del 25 de mayo, porque vamos a estar, y voy a estar personalmente el día jueves, me voy a ocupar yo personalmente de esa situación, y como te decía recién, si no hay soluciones, si no arreglamos esto, va, la cuenca neuquina va a tener un paro, no solamente en lo no convencional, sino que en lo convencional, vamos uh -huh. a paralizar absolutamente todo. No, no puede ser que en el mejor momento de la industria eh, que ellos dicen eh, estemos pagando consecuencias a los trabajadores así que eso es lo que me corresponde analizar a mí y, y llevarme tranquilidad a la, a la gente que representamos después el resto tendrán que dar en su momento eh, las explicaciones que tengan que dar y justificar lo que tengan que justificar es un resorte que lo, no lo manejo yo, lo manejan ellos y ellos tendrán que decir de qué manera han gastado la plata. ¿no? Última consulta que le hago. Eh, ¿Qué opina de la situación de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Y cree que el movimiento obrero organizado tiene un rol que jugar ahí? Sé que es un debate, que hay dirigentes sindicales que están más jugados, otros que son más cautos. ¿Dónde... Hay dirigentes sindicales que se tienen que ir. Se tienen que ir, porque no representan los intereses de los trabajadores, evidentemente. Eh, considero que a Cristina la han proscripto y que la dirigencia de la CGT son un mamarracho que se tendrían que ir, que el mismo, el, los mismos obreros, los mismos trabajadores argentinos tendrían que sacar a patada porque no representan a nadie eh, eh, y puntualmente sobre este tema eh, que te llamó la atención el no sé el comportamiento prudente vamos a decirlo así o o, o es una mirada más general que tenés no cuando uno representa a los trabajadores tiene la la, la, la, el honor de representar a los trabajadores tiene que estar a la altura de las circunstancias eh, porque para eso fuimos elegidos no para hacer negocios o, o, o arreglar cuestiones que solamente son de intereses personales o intereses corporativos eh, acá hay que jugar como tiene que jugar por el derecho de su representado entonces a mí eh, me hay un mar de, de, de, de diferencia entre lo que yo pienso y lo que nos representa hoy la Cgt Marcelo Rucci muchas gracias y si hay algo más que agregar eh, escuchamos no no agradecerte eh, la entrevista, eh, decirle a mis compañeros que se queden tranquilos que vamos, vamos a estar junto a ellos, que no vamos a permitir estos esto atropellos ni de, las, ni de las compañías, ni de los gobiernos eh, que, que, que, que deben resolver este tipo de cuestiones. No vamos a permitir eh, este manoseo, este chicaneo, este, este, este tiempo perdido que estamos teniendo porque Algunos señores especulan políticamente. Nosotros vamos a cumplir el rol que nos corresponde y vamos a estar al lado de nuestros compañeros como corresponde. Gracias, de vuelta. No, por favor, un gusto. Marcelo Rucci, Secretario General del Sindicato del Petróleo y del Gas Privado en Río Negro, Neuquén y La Pampa. Picantísimo.